...y desde el momento de queríamos denunciar que desde el 24 de agosto... ...el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba a la cabeza... ...ha detenido a 20 personas a las que se les acusa de ser de Segui o de Equin... ...o se les acusa genéricamente de haber participado en diferentes actos de, de Cable Borroca... ...de los registros, eh, lo que se han llevado son pegatinas, carteles, ropa, dinero, huchas... ...ordenadores de toda la familia y material informático de toda la familia... ...cartas de, eh, escritas a, a presos, calendarios, octavillas... ...de qué material terrorista estamos hablando... ...del mismo que en tiempos de Franco... ...se perseguía por subversivo... ...o que durante la Inquisición... ...se quemaba por endemoniado... ...a todas estas pruebas... ...hay que añadir las declaraciones... ...del jefe superior de la Policía de Navarra... ...José Luis Gago... ...que afirmaba... ...ahora se estudiará... ...qué actos de calde borroca se les atribuye a estos jóvenes... ...una vez detenidos... <risa> ...vaya eficacia policial... ...vaya método de investigación... ...llamamos la atención en su día... ...sobre la publicación de un balance de actos de Cale Borroca... ...y lo que ese balance iba a suponer para Nazarroa. La Cale Borroca había sufrido un incremento del, del 170% en Nazarroa... ...y era el real de Degus Calerría... ...en el que más acciones de Cale Borroca había habido durante el 2007. Y después, como anunciábamos... ...han ido deteniendo a diferentes personas. Con estos tres conceptos... ...alarma social, imputaciones construidas mediante torturas... ...y declaraciones triunfalistas... Os han vendido, nos han vendido a la Sociedad Navarra una eficacia policial irreal, falsa. Porque la realidad de la eficacia policial es otra. De esas 20 personas detenidas, 18 han sido incomunicadas, de las cuales 15 han denunciado haber sufrido torturas. 3 de estas 15 incluso han tenido que pasar por el hospital. Incluso una de estas personas... ...ha permanecido durante cinco días sin que nadie sepa nada... ...ya que desde estamentos eh, oficiales no se ha dado ninguna noticia de su de su detención. Queremos denunciar alto y claro que la realidad de la eficacia policial es la tortura. Esta eficacia policial está funcionando de la siguiente manera. Primero, se detiene e incomunica a personas activas y trabajadoras... ...en sus barrios y pueblos, en diferentes ámbitos... ...por su militancia política. Después, mediante la impunidad... ...que posibilita el periodo de incomunicación... ...la policía construye imputaciones... ...a golpe de tortura... ...obligando a los y detenidas... ...a auto inculparse e inculpar a otros... ...creando una lista negra... ...de personas detenibles. Más adelante, cuando políticamente les interesa... ...personas contra que contra quienes se han construido... Esas imputaciones son detenidas, incomunicadas, torturadas y la lista sigue engordándose. En estos momentos, tras meses de constantes operativos, la policía española ha construido imputaciones contra más de 20 personas, las cuales hoy se encuentran aquí. Ante la realidad de que con las declaraciones policiales es suficiente para detener, incomunicar y torturar estas personas que hoy se encuentran aquí han mostrado su, su disponibilidad para acudir al juzgado. Sin embargo, y queremos denunciar esto también alto y claro, el juez Marlasca ahora no quiere tomarles declaración, no sin que haya sin que antes hayan sido incomunicados y torturados. Porque lo que quieren tanto las fuerzas de seguridad del Estado como el juez Marlasca es que estas personas pasen delante suya con todos sus derechos suspendidos y vulnerados. Quieren que estas personas pasen delante suyas, incomunicadas y bien torturadas. Bueno, ni, eh, amaia alcano, eh, también gauden lagunok, zerrenda bezorren partaidea gara, gara la ezagutu dugu. Bai, eh, ona hemen zerrenda edo, ogeikazte satua dagoena. Bai. Eta, bueno, eh, abirazinai dugu gaurremen, buk egiten dugun lana, eh... Hori gure lana azaltzea, bai, gure hauzotea herriak eraikitzen gabiltzen gaztea gara, bestelako herri bat eraikitzen ari garenak, gaztea askeez osatutako herria askea alegia. Gure lana publiko eta zirgiegia da guztiz. Esparru ezberdinetara zabaltzen den lana. Euskal Herria eraikitzea lan handia izanik gu auzolanean eta bakoitza, musika, kirol, kultura, ezkuntza, izkuntza eta beste amaika loretatik eragiten dugu. Beraz, atxilotu eta inkomunikatzen bagaituzten, baga torturatzeko izango da. Torturatzeko borondatea dutelako izango da, informazioa eta frogak lortzeko bestelako metodorik ez dutelako. Hala ere, lanean jarraitzeko determinazio osoa mantentzen dugu. Gaztea gara eta hor gaude lelopean egingo den manifestaldira deia luzatu nahi dugu baita ere. Urrengo abenduaren bian, er, Arratsaleko 7. dietan autobuz geltoki abiatuko dena. Como conclusión, de todo esto como hemos comentado, es la siguiente. Todo esto nos demuestra la loca apuesta represiva por parte del Estado español... ...con el gobierno del PSOE a la cabeza y con la inestimable ayuda de los jueces... ...de la Audiencia Nacional, de la mayoría de los medios de comunicación... ...y de las fuerzas de seguridad del Estado, para eliminar, para quitar del medio al adversario político. En tiempos del franquismo, al adversario político se le mandaba la cuneta. Ahora se le detiene, se le incomunica, se le tortura y se le manda a la cárcel para sacarle de la calle hasta que, hasta que políticamente consideran oportuno la represión no es la solución así